Poder saludar al alcalde de Villa Alemana, don Nelson, está y cómo le va, alcalde. Muy buenas tardes. ¿Cómo está, Yanni? Gusto saludarlo. Muy buenas tardes. Saludo a todos los oyentes ahí de Radio Carnaval, la radio más importante de la quinta región,、ah, por lo que tengo entendido. Muchas gracias, alcalde. Muy, muy contento. Sí, ¿Ah? Estamos esperando la invitación para la vendimia. Oiga, a c ó o Con Sandrito. o、oh, ah. i g a oigan, i í le cuento la bendición. Fue maravilloso, Jani. n Fue maravilloso. Sí, sí vi mucha gente que...、eh, quebrar el coháreo.、Eh, la, la verdad que fue una actividad、eh, siempre pensando en la familia. Usted sabe que nosotros estamos, estamos tratando de fortalecer el núcleo familiar a través de dar una, espacios públicos seguros, espacios públicos ordenados, donde podamos. c o m p a r t i con o t r o s y la verdad que fue muy, muy grato a、ah, muchísima gente. El primer día nos tocó l l o v i e n d o en la mañana,、ah, apareció la gente tipo 16 horas, pero al día siguiente, la verdad que fue muchísima gente. La gente a las 4 de la tarde, los puestos ya no tenían nada que vender,、ah, estaban preparados para pa algo menos. Nosotros siempre pensamos en grande, tuvimos un escenario maravilloso, una carpa que, que abrigó a, a todos los, prácticamente a todos los, los, los asistentes, así que. Muy contentos los emprendedores de los 60 que habían maravillado. s Así que creo que e l inicio, es el piso que tenemos para las futuras actividades que hagamos en ese sector tan lindo que tenemos que que、uh、va -huh. a c o b a r un punto rural, yo diría、eh, que sale, escapa de todo sector y una h i e l a natural preciosa. La verdad que muy contento. Está con nosotros、uh -huh. el alcalde de Villa Alemana, don Nelson Stay, tres horas con. 19 minutos.、Eh, hay varias cositas que queremos, queremos conversar con usted, alcalde, que han sido noticias, además también en、eh, Villa Alemana, y una de ellas es este, este, este convenio de colaboración que firmaron cuatro comunas:、eh, las de la provincia de Marga Marga, Quilpue, Villa Alemana, Limache y, por supuesto, también、eh, Olmué.、Eh, alcalde, ¿cómo, ¿cómo nace esta idea de firmar este convenio <risa> de colaboración entre estas cuatro comunas? Bueno, sin duda yo creo que acá nace. p r i n c i p a l m e n t e de fortalecer lo que es la provincia de Marga Marga.、Ah, yo creo que la provincia de Marga Marga, Marga, Marga que nació el, en, en el año 2010 con, con el ex、eh, gobernador, que paz descanse, Artur,、eh, Arturo Lorton Guerrero, que fue el primer gobernador que tuvimos nosotros acá en la provincia, yo sí, creo sí. que el sueño de él era que ver las comunas unidas. Y eso nosotros hoy día tuvimos la voluntad tanto de, de, los, de los cuatro alcaldes, De poder reactivar ese sueño que tuvo en algún momento con la creación de la provincia. Y hoy día estamos con,、eh, sumamente fortalecidos, formamos un convenio de colaboración que no solamente nos permite、eh, trabajar en conjunto temas como el hospital de la provincia, que son transversales para, para nosotros, el tema de la seguridad, lo s e m e r g e n c i a s incendios, ¿ah? pero hoy día nos permite este convenio, obviamente, hasta, imagínense, Yanni, hasta licitar remas de haber las cuatro comunas. En las cuatro comunas, eso permite, verdad, optimizar los recursos públicos, son tan escasos, ¿ah? y también permite、eh, economías de escala, o sea, cobrar precios más baratos. Así que creo que es una tremenda oportunidad que estamos teniendo, y desde eso hasta una rama de papel, hasta una maquinaria, o sea, una maquinaria que realmente necesitamos una m o t o l i e r a ahora, nosotros, que el puerto pueda facilitar, nos puede facilitar por un par de días, si es que lo están ocupando ante emergencias que tengamos. Así okay, que.、Bien. Creo que es un convenio completísimo, ¿verdad? Podemos poder licitar、eh, cámaras de seguridad en conjunto, pórticos de seguridad, vehículos de seguridad en conjunto. O sea, son trabajos colaborativos que estamos, de hecho, pues, si hay un evento, por ejemplo, si viene el Festival del Guaso,、ah, en Olmue, nosotros podemos mandar camionetas de seguridad ciudadana para allá para apoyar el, el, el normal funcionamiento de la seguridad en el evento. Así que creo que es un convenio tremendamente positivo. Donde marque el inicio y un ejemplo también para todo el país. Pues nosotros, yo creo que si las comunas funcionaran de esta forma, con las comunas que están colindantes, la verdad que sería muy distinto también el, el, trabajo, el trabajo hacia, hacia nuestros v e c i n a s Así、Sin、que duda,、pues. feliz con ese convenio.、Eh, la verdad, como le digo, Yanni,、eh, creo que un ejemplo a nivel nacional, porque ninguna lo había hecho y hoy día, en el marco de los, de los 15 años de la. de la inauguración del, de la provincia de Marga Marga, nosotros quisimos, quisimos、eh, unirnos, ¿verdad?, para firmar este importante convenio para el beneficio de todas las comunas. Oiga, y cuando necesite la moto niveladora de Quilpue, usted me avisa nomás, porque yo soy amigo personal de Luchito Vera, el único capacitado para manejar la moto niveladora de Quilpue. e Así que. t e n g o el contacto directo de Luchito Vera, así que le mandamos al tiro a la moto niveladora para allá nomás con Luchito Vera. Oiga, alcalde, usted hablaba de. De, de cómo esto podrá mejorar además también hoy día los precios en las compras, eh, poder eh, proyectar además también、eh, apoyos ¿no? en materia de seguridad. ¿Cuáles son las áreas específicas o qué, qué áreas específicas hoy día van a ser prioritarias para poder trabajar hoy día en conjunto en las cuatro comunas? Me imagino,、eh, lógicamente, la seguridad, ¿no? Sí, sin duda, la seguridad. Estamos ya、eh, poniéndonos a tono porque Limache y o l m u e tienen. Eh, una seguridad bastante más avanzada que, que el Pudio a l e m a n a en lo que es tecnología, en lo que es prevención. Por lo tanto, nosotros obviamente que、eh, vamos a, a compatibilizar lo que tienen ellos con el fin de que podamos trabajar en conjunto. ¿Ah? Eso es lo primero. Pero lo más importante, es lo que nos convoca los cuatro alcaldes hoy día, y u e s un tema urgente, que es el tema del hospital de la provincia de Marga Marga. ¿Ah? Usted sabe que hoy día,、eh, hoy día el hospital, lamentablemente, tenemos un tremendo edificio de. 76 mil metros cuadrados, 236 mil millones de pesos i n v e r t i d o s 2100 funcionarios,、eh, el hospital más moderno de Latinoamérica en lo que es tecnología que r e v e r t o pero quedó emplazado en un entorno que nadie se preocupó, en lo que es conectividad, accesibilidad y seguridad.、Eh, usted ve que nosotros estamos, no, nos convoco hoy día, trabajo en conjunto para saber cómo llega una persona a o l m u e a al hospital, cómo llega una persona acá del lado norte y alemana al hospital en lo que es conectividad. Y también la accesibilidad, o sea, hoy día tiene la pura calle abanderado, que efectivamente en, en los principios la ensanchó el, el, el, un proyecto de, del, del Servicio de Salud, pero eso es, es, es al inicio y después creemos una calle de 12 metros, donde efectivamente no caben dos micros, o sea, hay, que、si、hay una, una micro que va para arriba la otra viene de vuelta,、eh, se tiene que uno echar para atrás para poder、eh, acceder. Entonces, y además el hospital va a contar con 500 de estos o n a m i e n t o s no más. Entonces, si tiene 2.100 funcionarios, La verdad que es un, tema, es un tema muy complicado para nosotros como alcalde. De hecho, ya lo hicimos presente、eh, en, en varias oportunidades. Primero, el gobernador regional, que efectivamente está、eh, compartiendo todas nuestras, nuestras inquietudes con él. Él lo hizo propio también, porque cree que efectivamente lo que estábamos reclamando al alcalde o lo que estamos pidiendo al alcalde es algo absolutamente lógico.、Ah, también nos reunimos con el director de concesiones. Para tratar de buscar una solución. Nosotros, como v i l l a Alemana, ya hemos presentado una solución en los últimos dos meses, de alternativa, para poder、eh, dar una, una, una solución integral al tema de la, la accesibilidad y la, y la vialidad.、Ah, así que ahí、eh, estamos tratando de, nosotros como municipio, vamos a ceder un terreno ahí de operaciones por la calle de Andenado que cruce hacia, hacia la calle San Enrique. Y va a ser una calle principal que va a llegar también al centro. Entonces, vamos a tener dos vías de acceso directo hacia el hospital. Eso también lo cedimos nosotros, ya se lo hicimos ver al, al, a Concesiones, se lo hicimos ver también al Ministro de Transporte en persona la semana, la semana pasada.、Ah, por lo tanto, hemos hecho todas las gestiones que sean necesarias para、eh, que el hospital dé las garantías. Hoy día no las da, pero sí, efectivamente, creo que hay un grave problema. Que si no el gobierno central, estoy hablando de Santiago a través del Ministerio de, de, de, mi de Obras Públicas, el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Salud, que no se ponen de acuerdo, ¿verdad?, de ponerle acelerador d e l hospital de provincia de Marga Marga, no va a estar listo, yo creo, que cuando piensen inaugurar que en octubre, lamentablemente. Estamos、eh, conversando con el alcalde de Villa Alemana, don Nelson Nestay, y nos cuenta sobre estas reuniones que ha、eh, sostenido ¿no? con el ministro de Transporte y Telecomunicaciones, con el gobernador Rodrigo Mundaca, con el director general, además también de, de concesiones. Recuerdo aquella reunión porque estuvimos conversando justamente en medio de la reunión con el diputado Andrés l o n t o que i nos contaba además también sobre eh, poder eh, llegar a acuerdos ¿no? para poder mejorar hoy día、eh, la infraestructura principalmente vial en los alrededores del de hospital de, de Mar. Camarga, Y luego de estas reuniones que han podido sostener,、eh, alcalde, ¿qué, ¿qué se ha podido ir、eh, sacando e l limpio? ¿Cómo hoy día se va a poder mejorar además la, la infraestructura que permita a los vecinos acceder más fácilmente a los servicios que va a prestar este hospital? Bueno, como, como decía, nosotros presentamos ya、eh, un, un, una, una, un banco de proyectos, ¿verdad? Al, al, al, al gobernador, se los presentamos también al ministro de Transporte, al ministro de s e r v i c i o de Salud. Y también eh, eh, a la, a, al ministro de Obras Públicas, o la, a, a, a través del CEREMI, ¿ah? de que efectivamente g u l l e m á n hoy día está, está con problemas y presentamos la solución. Nosotros hicimos, nuestro equipo de profesionales hizo en dos meses, elaboró proyectos que debían de s e h e c h o hace tres años y medio.、Ya. Lamentablemente, tal como digo aquí, nadie se preocupó. De hecho, mira, a modo de ejemplo, la licitación del año 2027 no consideraba nada. r e la a n d o e l transporte colectivo, e l transporte público,、claro. no consideraba nada que considerara en torno al hospital. Hoy día nos vamos a a tener con los, cuatro, con, los, con los cuatro recorridos que hay, que、si、son absolutamente insuficientes, los que llegan allá, ¿ah? y vamos a tener una población flotante de 200.000 personas. Si Es mucho lo que vamos a tener. Entonces, tampoco se había pensado en el transporte público. Hoy día、eh, va a haber una, una línea solamente que va a llegar de o l m u e e que va a pasar a. Al Imache y de ahí se van a ir por t o n c a l Sur al hospital. Es un recorrido que, está, que ya lo tiene dispuesto el Ministerio de Transporte, pero efectivamente s o n una s o l u c i o n d el problema. O sea, ¿cómo llega la gente a La Palma? ¿Cómo llega la gente a los Laureles a eso? A acordarse que el hospital es un hospital de la provincia que atiende 24-7, por lo tanto hay emergencia en cada momento. Entonces, no toda la gente tiene que pagar un Uber. Entonces, creo que hay un tema, hay un tema complicado.、Eh, nosotros vemos con mucha preocupación. De que esto no esté solucionado a tiempo. Yo sé que, que hoy día, si partimos ya con estos proyectos, obviamente que son para dos años y algunos para tres, como el caso de hacer una caletera, ¿verdad? Que va ahí al costado, al t o c a l Sur y que desemboque ahí en el Rocío, en el e s p a l d a del Rocío.、Wow. Y ahí saben que también fue acogido muy bien. Eso también descogería a la gente que viene aquí al p u s pero a la que viene en auto. Entonces, estamos complicados con el tema del hospital, pero yo creo que vamos a salir adelante si se. Se, se, se realizan todos los esfuerzos necesarios por parte de los ministerios de poderlo sacar. s Yo creo que lo vamos a hacer. 24-7 va a funcionar el hospital de Marga Marga, así como funciona además también el municipio de Villa Alemana. Su alcalde, don Nelson Steinmolina, 24-7, trabajando por las vecinas y los vecinos de Villa Alemana, de Peña Blanca y también de los、eh, sectores rurales. en, en En tantas entrevistas que hemos tenido aquí, Alcalde, recuerdo además también esas primeras entrevistas de,、eh, de pre-campaña, ¿no? Cuando, cuando nos íbamos conociendo, cuando le íbamos contando a la gente sobre las propuestas, sobre el programa, sobre las ideas. Eh, eh, siempre hablaba de que el pilar fundamental, ¿no? Eh, dentro de todos los ejes de trabajo era la, la seguridad. ¿Cuáles son hoy día las,、eh, las medidas, ¿no? luego de haber、eh, asumido ya el municipio en diciembre del, del año pasado, que ha ido implementando en materia de seguridad para mejorar además también la seguridad aquí en Villa Alemana? Bueno, sin duda, Yanni,、eh, eh, cuando uno l l e g u e acá, y creo que lo hice presente en algún momento, Villa Alemana era, era, era la ciudad más abandonada en lo que es el tema de seguridad. El, el presupuesto municipal de 35 mil millones, solamente 100 millones estaban dispuestos a seguridad para toda la comuna. No teníamos seguridad ciudadana, habían cuatro i s p e cuatro t o r e s c inspectores municipales. Tampoco de las 46 cámaras de vigilancia, solamente funcionaban dos cuando llegamos. También el, el, el, el encargado de seguridad, de seguridad ciudadana no tenía las competencias, ¿verdad? No quiero, no quiero, no tenía las competencias porque hay una profesión absolutamente distinta a lo que es seguridad. Entonces. Creo que uno llegamos acá y efectivamente nos topamos que la, la única comuna en Chile que no había firmado el convenio de C-14 con carabineros era Alemana. Ahí era nuestra comuna. ¿Ah? Entonces, una de las primeras labores que hice fue entrevistarme con el general director de carabineros en Santiago el 30 de enero, fue esa reunión, donde le, le, le, le conté la realidad que tenía en nuestras ciudades. Era una ciudad de, de, con 75 carabineros. a ¿ah? Le dije,、eh, algunos están con salir de turno, otros están con licencia médica, otros con permiso, por lo tanto, hay dos dispositivos v e r d d a para la, la, la, la comuna ¿ah? que estén permanentemente, más todos los que están en el cuartel. Pero eso es absolutamente insuficiente por una población de 140.000 habitantes. Entonces, además, le dije, general, que viene sumado a esto lo que viene con el hospital, obviamente que se va a requerir mayor seguridad y presencia dentro del entorno del hospital. Y yo fui a solicitarle, eh, eh, a solicitarle que reactivara la tenencia de Peña Lanca, la extenencia de Peña Lanca, que、uh -huh. fue de s Pulsaná e l año 2004. Y ante esa necesidad de poder,、eh, de, de poder eh, eh, mejorar el tema de la, de la seguridad que en nuestra comuna a través de Carabineros de Chile, el general inmediatamente instruyó a su equipo de, de, de planificación de Carabineros. Ah, para realizar、eh, inicialmente la, la, la construcción del de primer cuartel mixto que vamos a tener a Cambia Alemana, donde va a, va a albergar a la patrulla Sentado, r o que es una patrulla operativa,、ah, y también a dos unidades especializadas de civil. Así que、eh, eso es una muy buena noticia, porque efectivamente ya nosotros comprometimos tareas como municipio de poder hacer el diseño. Haciendo el diseño nosotros, ya ganamos un año, así que ya nuestros profesionales ya están trabajando el diseño de acuerdo a, la, a las disposiciones técnicas que nos entregó Canadierero. Cosa que esto esté, este cuartel, ojalá, esté listo de aquí a tres años, más, a más tardar cuatro años, que estemos inaugurando ¿verdad? Ese, esa, ese, ese punto estratégico de la comuna. En Peñalanca, y a í a la entrada a oriente de la ciudad, un punto donde、eh, la puerta de entrada y alemana. Y van a tener un edificio absolutamente distinto a lo que ven ahí, un edificio imponente, ¿verdad? Donde la presencia de carabineros va a estar a la entrada de nuestra, de nuestra casa. Y vamos a tener la patrulla centauro acá, que son un organismo especializado, ¿verdad? Que va a papelitos、eh, mayores, cuando haya asaltos, robos de banco, etc. Es una patrulla operativa con vehículos y motos que nos va a ayudar permanentemente a e s t a ciudad. Así que nos estamos fortaleciendo por ese lado, a través del convenio de S14, también que lo firmamos el 3 de marzo, que v i n o El, el general director en presencia, él, que ha sido el primer general director que firmó un convenio con una comuna, ¿eh? por lo tanto, fue muy importante para nosotros y también para ellos, porque ese es el convenio más importante, diría yo, que el Carabinero de Chile tiene con, los, como, con, los, con, la, con las o con s l municipalidades, y lo otro que nos permitió hoy día trabajar en conjunto, hoy día nosotros realizamos patrillaje en conjunto, funcionarios municipales con Carabinero s en vehículos nuestros y también en vehículos de Carabinero. s Fue así como también、eh, o t r a de las medidas que se tomaron, fue、eh, retirar los, los, los, los、eh, comerciantes informales del centro de la ciudad. Hoy día la gente puede caminar tranquila.、Ah, hoy día la gente ya、eh, estamos en una etapa ya distinta, ya más de un mes, que llevamos con los un mes y, y, y, y nueve días que ya sacamos... se salieron los, los comercios informales y se ha mantenido así, porque hoy día la gente necesitaba caminar tranquila y ganar nuevamente la confianza. En el comercio de la ciudad. Así que estamos fortaleciendo también, bajo el punto de vista de que vamos a licitar próximamente un servicio de patrullaje, ¿ah? que yo les digo, los Robocop, ¿ah? que van a estar 24-7 por, por, por,、eh, por cuadrante, ¿ah? y van a estar, obviamente, eh, protegiendo eh, la ciudad de gente especializada, gente que tiene,、eh, tiene formación. que puede en algún momento、eh, reducir y, y retener también a un delincuente o a alguna persona que esté cometiendo algún delito. Así que creo que nos vamos fortaleciendo a poco, porque、eh, eh, Villalemana es una ciudad que no tenía nada. También vamos a invertir 293 millones en cámara de vigilancia para poder darle una mayor. Eh, seguridad también a todos y tranquilidad a n u e s t r o s v e c i n o s e s a es n u e s t r a m i s t e r Bien, pues 25 minutos faltan para las 2 de la tarde. Conversamos con el alcalde de Villa Alemana, don Nelson. s t e i n Molina, se nos está agotando el tiempo, alcalde, pero no quiero dejar pasar esta oportunidad para preguntarle sobre la reunión que, son, que sostuvo además con、eh, otros alcaldes, el de Concón, la alcaldesa de Quilpue, por ejemplo, junto al gobernador、eh, regional, para ir conociendo además también los avances ¿no? de esta、eh, creación del área metropolitana del Gran Valparaíso.、Mm. Paraíso donde Villa Alemana, además, es una de las cinco comunas alcaldes. Bueno, sin duda, yo creo que eso es, es, un, es un importantísimo la reunión que tuvimos con el gobernador esta semana.、Eh, un beneficio tremendo, ¿verdad?, para el área metropolitana, porque、eh, principalmente son muchas cosas en común que tenemos hoy día: ¿sabes? el transporte público, el, el tema de la seguridad, o sea, hay muchas cosas que nosotros, el tema cultural también que podemos, se puede trabajar, el tema patrimonial que estamos trabajando. Así que, Creo que hay una tremenda oportunidad porque efectivamente,、eh, cuando se forme la d e metropolitana, porque todavía no está formalizado al 100%, falta el, el, el decreto presidencial para poder ejecutarla.、Uh -huh. Nosotros ya tenemos un, un, tenemos un, un presupuesto、eh, que son financiados por el BIS, p e r o financiados por el Estado, de, de 50 millones de dólares. Esos son 50 mil millones de pesos que los vamos a poder invertir en nuestra, en, en nuestra región. Y nosotros tenemos varios proyectos, nosotros tenemos varios proyectos para que, que nos puedan, que uno vinculado al hospital de la provincia de Marga Marga, que efectivamente、eh, es lo que, no, no, lo que nos apura, y los otros que t i e n e que ver con, también con, eh, eh, con, el, con el tema medioambiental, que estamos, estamos trabajando también. Pero el más importante, que es el que le gustó más al gobernador, y lo voy a reaccionar, aunque, aunque sé que estamos en, en, en el tema de la idea, nosotros queremos, tenemos que tener un parque metropolitano q cambie l e mano. ¿Ah? Nosotros tenemos el terreno donde está el Parque de la Reserva, 42 hectáreas, son nuestras municipales, ¿ah? que efectivamente pueden ser un tremendo aporte a la región、eh, con un parque、eh, metropolitano, con teleférico, con cosas que hay que pensar en grandes. Yo creo que v i l l e m a n a d a b a mucho más y, y el, el gobernador, la verdad, que fue inmediatamente q u i e r o ir a verlo, me dijo, porque creo que sería un gran producto para la región tener un, un, un parque metropolitano acá en nuestra ciudad ¿ah? y que esté disponible. A toda la región, porque efectivamente、eh, creo que、eh, tenemos los espacios suficientes para que la gente pueda conocer nuestras ciudades, pueda disfrutar los espacios públicos y poder ofrecer también otro tipo de alternativas que, que hoy día los tienen las grandes urbes, ¿verdad? las grandes ciudades, y nosotros también tenemos, tenemos la posibilidad de poder hacerlo. Esa es una idea que la lancé a la mesa y creo que el gobernador, la verdad, que la tomó de inmediato, miró a su s asesor e s y le dijo: q u e i b a a verle. Ah, porque es una necesidad que tiene la región y nosotros tenemos la disponibilidad y el espacio para poder hacerlo. Bien, pues qué gusto reencontrarnos en esta conversación, ¿no? Para ir conociendo los avances, el trabajo que se va realizando en Villa Alemana con su alcalde, don Nelson Stay Molina. Muchas gracias, alcalde, por haber conversado con nosotros. Que esté muy bueno, bien. Buenas tardes. Muchas gracias, muchas gracias Yanni, por la, por la invitación. Y, y, le, y le recuerdo, Yanni, que nosotros estamos ya, le, vamos, a, vamos a tener una, nuestra cuenta pública el día veinticuatro Y también vamos a c e l e b r a r el día 10 de mayo, el Día de la Mamá. Qué lindo, qué Así que espero contar con su presencia por acá para que venga, no con las mamás, ¿eh? que nos venga apoyando. Sí, con las la mamitas ¿Ah? y las mamacitas también. <risa> <risa> gracias, alcalde, que esté muy bien.、Adrián. Buenas、Muchas、tardes, gracias, un abrazo.、Adrián. Vale, gracias.